Tiene que ser un plan económico que acompañe estas medidas eh, y que a su vez pueda generar una mejora considerable en el consumidor. Eh, a, a esto hay que agregarle eh, una medida de incremento a los jubilados, hay que agregar eh, medidas concretas de control por parte del Estado con referencia a los precios, eh, porque hay... Este, grandes conglomerados y grandes este eh, hipermercados que pares completos a cabo de venta eh, es decir que el estado tendría que intervenir porque hay están este menguando la producción de alimentos o quitando los alimentos de venta es decir a ver, eh, esto así como sí si es simplemente una medida de politiquería barata para hacer un poco de bambolla, eh, para decir que voten al gobierno que son buenos. Ahora, después de noviembre, agárrense los pantalones, porque si estos tipos ganan, nos van a saquear la casa, nos van a saquear la familia y lo poco que nos queda.